mexicanos hoy nuestra patria los hace un llamado necesita a auténticos patriotas y valientes guerreros nuestro deber es defender nuestro país como siempre lo hemos hecho que dios que dios y la gloriosa bandera del águila mexicana nos proteja viva méxico ¡Pero viva México Libre! Recordando nuestra historia y las glorias del pasado Recuerda, oh patria mía, en cada hijo hay que un soldado Los ejércitos aztecas preparados a la vez Enfrentándose a muerte con las tropas de Cortés Españoles invasores sugeron en vestiduras de Basando sus armaduras En 1810 Inicial independencia Con Hidalgo dado el vito A la carga y sin clemencia Silvestre hombres y mujeres Con espíritu valiente Murieron por un gran sueño Una nación independiente 1821 Tanta sangre no fue en vano De la ceniza resurge El imperio mexicano De Juan de Ulua intentaron reconquistarnos La John Lee de Soberana al invasor le confirmamos En el norte los apaches atacamos ya Sin cesar atrapen a los traidores Nos vamos a fusilar Los gringos robaron tejas alimañas insensatas En el álamo pagaron con masacre a los piratas Los gentis expansionistas quieren mas de esos es notorios Tienen marchando del norte quieren nuestro territorio Tomaron Chapultepec con descaro y con desquicio Lucharon hasta la muerte el batallon de San Patricio Arizona, Nuevo México y la Alta California Esa herida no se sigue La guerra simplemente se transforma Pasaron muchos años desde la última ocasión Desde Europa hacia Orquesta y a la próxima invasión El 5 de mayo empezaron las agresiones Los valientes Acapotzla Feyeron sin municiones Sertan al enemigo con rifles y con machetes Dispare con los cañones De la muerte a los franceses En el campo de batalla el enemigo se destroza La victoria es mexicana Dignatio Zaragoza NOSOTROS LUCCHAR AL ATAQUE POR DIRODIAS PAGO PASISO DECÍA LAS NOTICIAS DERROPEN AL DIPTADORES PAMOS ARTOS DE INCUSTINCIA TOMEN TODOS SUS FUSILES PREPARENSE PA LA ACCIÓN ESCUCHAR POR TODAS PARTE VIVA LA REVOLUCIÓN EN ESTA LUCHA INTERNA NO SE PIERDE NO SE EMBATA NEMA TIERRA Y LIBERTAD VIVA MI GENERAL ZAPATA Y AL TRAIDOR SE LE CAPTURE EN LA PARED DE LA CRIBILLA UNA LEYENDA MEXICANA EL GENERAL FRANCISCO VILLA MÉXICO 926 preparen armas en los cerros Viva Cristo Rey Daban fuerte los cristeros En la Biblia viene escrita Juan Colbuno les aterra Tiempo es para la paz Pero también para la guerra Contra los japoneses Batalló como ninguno Sobre tales de del cielo Escuadro 201 México Muy valientes cuando canta este país Hoy su sangre está regada por los campos de maíz Ya lo tuvo Napoleón en un escrito y acudo Saicuan con Morales, podría conquistar el mundo Esta letra habla de historia, mi intención es revivirla Mi intención es crear conciencia para ya no repetirla No se ocupa hasta el resultado, ni militar en acción Para luchar por tu tierra, para luchar por tu nación No necesito armas, mucho menos de las balas Mi armamento es mi talento y las balas mis brazos Ya van los tiempos ha cambiado siguen los mismos errores guerra, sin cuartel para todos los traidores la violencia y la injusticia hoy azota a la nación se combaten estos males con unión y educación recordemos a los héroes y honremos su memoria mexicanos de estos tiempos vamos a hacer historia esta bonidenses japoneses españoles y franceses ya han probado de nuestro coraje tenemos un corazón gallardo y valiente pero también lleno de bondad. nuestra unión, de valores y espíritu harán de este país visto una gran nación